Cuéntenos eh, qué sucedió, por qué fue dado de baja de la institución. Bueno, yo fui dado de baja de la institución producto que me hicieron partícipe de, de un delito acusado de hurto. Esto ocurrió en el Pab La Habana, ubicado en calle Portal esquina Ramírez. Bueno, del momento que produjo esta investigación, yo di declaraciones manifestando que yo no tenía eh, ninguna participación en este tipo de los cuales se produjo una investigación administrativa. Fui acusado al, al Ministerio Público, el cual el 24 de noviembre fue sacado absuelto del juzgado de garantía, ya que no había medios de pruebas fundamentales. A mi persona no tenía participación en los hechos ocurridos los cuales se me acusaban. Fue eh, también investigado por carabineros y de esa investigación interna fue de, vinculado de la fila. Bueno, como como dice mi abogada que el procedimiento que tomó Carreno eh, está mal tomado. Ya que, si yo, por ejemplo, no salí absuelto y tenía participación en los hechos, yo yo encuentro que no, no podría yo reintegrarme a Carreno nuevamente, pero como salí absuelto Eh, Dios quiera que pueda yo volver a la, a la fila de la institución. Usted, a pesar de que esta investigación lo perjudicó en su momento y lo entregó a su vez a la justicia civil, ¿usted todavía piensa en regresar a la institución? ¿No guarda algún resquemor contra ella? No, no guardo. No guardo porque ellos hicieron su... O sea, lo que tenían que, que, que hacer nomás. Se si veía una denuncia contra un funcionario de Carabineros había habría que haber, haber hecho una investigación, lo cual se produjo exactamente, pero me había involucrado. No tanto yo, detrás de mí hay una familia, tengo mi pareja, mi hijo y mis padres, que igual sufrieron bastante, ya que yo estudié para ser carabineros y, y le produjo bastante problemas a mi familia, ya que ellos de un día para otro verme sin uniforme, Entonces igual le, le produjo harto disilusión pero a pesar de que el señor coronel Nash eh, a mí me dio de baja, yo le firmé la, la baja no conforme, producto al cual yo quiero reintegrar más la institución. En este momento yo me encuentro pelando con el general de, de zona, el general valdé Entonces, según lo que me diga él la resolución, voy a tener que... Si me sigue manteniendo la baja, voy a tener que seguir dando diciendo que no conforma la baja para seguir yo apelando hasta las últimas circunstancias que yo tenga. ¿Usted piensa que en algún momento hubo mala intención de la persona que denunció, tal vez de compañeros que prestaron declaraciones también y que lo involucraron? ¿Cuáles serían las conclusiones después de haber pasado todo este tiempo? Bueno, las conclusiones, mire, no la tengo bien clara, lo que sucedió ya que Producto, así como le digo, no tuve participación en los hechos que supuestamente dicen, igual y eh, lógico que una persona, que la víctima en este caso, ella se encontraba en estado de debilidad, la cual pasó al día siguiente control de detención, Producto, su debilidad provocó daño en el local, a pesar de eso, que dinero, tuvo que creerle, supuestamente ella me decía que era amiga mía, Pero no tenía ni conocimiento ni cómo me llamaba, entonces yo encuentro que era algo como para perjudicarme, no sé, alguna situación así. Es la conclusión que que llevo yo a cabo.